Es uno de los temas, sin duda, de estas horas. lo Venimos compartiendo desde el día lunes cuando acompañamos la presentación de la nota que hicieron las comunidades en, el propio, en la propia legislatura, donde dejaron planteado este, que se sienten atropelladas y que, bueno, este,、eh, ¿por qué? Nuevamente, un capítulo que se escribe, ¿no? Venimos siempre preguntando por qué no se hacen las cosas como se deberían hacer. Hay leyes que hablan de todo un trabajo que debería hacerse previamente cuando se quiere avanzar con el supuesto desarrollo moderno. Este, sobre lo que son los territorios. Y bueno, lo tenemos a Nehuén Locomán acá que está con nosotros en esta mañana. Bienvenido, Nehuén. ¿Cómo le va? May Marie, del CODESI. toda la audiencia. Bien. Y está, no está solo, está con Julio Martínez aquí. Julio, bienvenido también.、Eh, May Marie, con Puché. Delegado de la zona atlántica del CODESI.、Eh, Consejero. Consejero, perdón. Uno tiene las palabras siempre mezcladas.、Eh. Bueno, n e g u e n ¿cómo están viviendo estas horas? Uno este, supo de lo que fue、eh, el trabún del fin de semana, a partir de ahí un documento, lo presentan en la legislatura.、Eh, ayer se dio a conocer que no es que ustedes、eh, están planteando el no al hidrógeno verde, sino que están planteando la forma en cómo se está llevando. ¿Está bien así planteado o no? ¿Cómo es la cosa? A ver, c o n t a m e Eh, sí, en principio el día de ayer tuvimos la posibilidad de, de poder、eh, expresarnos en lo que fue la, la plenaria de, de, del tratamiento de la ley 252 y 253 que hablan sobre el hidrógeno verde, la generación de hidrógeno verde y la zona franca con, en, en lo, con los legisladores. <coughs> y básicamente lo que fuimos a. A exponer fue el posicionamiento de las comunidades que están en el área circundante a, a este proyecto、eh, y que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada, un, un derecho que tenemos、eh, a nivel internacional、eh, y también、eh, haciendo valer lo que está a nivel constitucional, convencional, con respecto a la persistencia de los pueblos originarios en, en Argentina. Y también bueno,、eh, que se respete la ley 2287, que es la ley integral del indígena acá en Río Negro. Esto porque,、eh, eh, b、bueno, u en o en algunas reuniones que han tenido los legisladores,、eh, en varias ocasiones, varios funcionarios lo que han expresado que en la meseta de Sumucura n no, no habían comunidades ni pobladores mapuches. Por lo cual, ante esas situaciones, la, la, la postura de las comunidades, ¿no? que, se tenga el derecho, el, eh, que se tenga en cuenta el, el plexo normativo vigente que tiene que ver con el derecho indígena y principalmente con la consulta, digamos. No, eh, eh, no es que、eh, las comunidades, en este sentido, quieren oponerse rotundamente a lo que es. Eh, todo el proyecto, sino que quieren hacer valer los derechos que están vigentes. ¿no? Nuevamente lo que se ve es un amalazamiento,、eh, lo tomamos como, como, como una nueva colonización en, en nuestro territorio, un nuevo despojo, una continuidad de lo que fue la campaña del desierto, pero solamente ahora con, con capitales extranjeros. Ayer lo que pudimos. Expresar es que estos capitales dicen ser australianos, pero de fondo son ingleses. Entonces,、eh, la, la gravedad que tiene la gente con respecto a, a qué es lo que se va a hacer con la tierra, cambiar el uso,、eh, es para nosotros、eh, un tema.、Eh, en cuanto a eso, también cómo se fueron dando los, los, los procesos durante estos años que empezaron a hablar del hidrógeno verde. Llamativamente, lo, los legisladores tuvieron por lo menos la oposición por lo que nos pudo expresar: es que ellos eh, tuvieron eh, este, esta información, este proyecto, hace dos semanas. Y nosotros lo tuvimos recién hace, la semana pasada, entre viernes y sábado, jueves y viernes,、eh, nos, nos enteramos en qué consistía parte de lo que, de lo que va a ser、eh, este megaproyecto.、Eh, Por ahí en la zona se han dado otras situaciones que por ahí l a puede comentar Julio. Ahora,、eh, el, el punto de partida.、Eh, ellos decían, no, ahí no vive nadie, ¿no? Fue onda, este, no, vamos porque ahí no vive nadie. Este, y cuando en realidad lo primero que tendría que haber hecho es ir al CODES y t i e n e alguien registrado acá? Debería haber sido otro el camino, ¿no? De entrada, me parece. Antes que decir que no. Sí, lo que pasa es que d e es que hace, hace años se viene hablando de que la zona nuestra n o es como que somos pocos pobladores, n o hay pocos habitantes, por eso son estos megaproyectos llevarlo a ese lugar. No es solamente hoy hidrógeno verde, fue en su tiempo también el, el basurero nuclear que quiso poner Men en Meseta Somoncura.、Eh, eh, también tenemos Blue Sky Uranium, también que se instaló justo en, en estos tiempos de pandemia. No No es que solamente hoy hidrógeno verde, De hace años que se viene con estos proyectos. n o Interlarlo todo en la línea sur y、eh, parte de misetas somos n cura porque somos pobladores así, no estamos tan en, en masivamente, n o、eh, uh -huh. sino que estamos como aislados. ¿no? n o Hay c u a n t o s kilómetros en, en, en los pueblos, n o、uh -huh. por eso ellos quieren llevar todas estas cosas n o a, a estos lugares.、Uh -huh. Para nosotros, como pobladores o habitantes de la región sur o, o línea sur, Eh, o m e s e t a Sumoncura, para nosotros estos proyectos no, no son beneficiosos. Porque los pueblos de la zona se caracterizan por, otra, por otro, otro sistema de trabajo, n o que fueron agrícolas-ganaderos. Y queremos seguir estableciendo eso, n o que no lo impongan、eh, o cambiar el sistema de vida nuestra.、Uh -huh. a, a los gobernantes no les interesa la, la opinión y la idea nuestra. ¿no? ¿Qué n o es lo que pudiste ahí.? En ese diálogo que has tenido con los pobladores, con los distintos habitantes de la zona, ¿qué es lo que te dicen eso? Digamos, como que nadie lo s fue a consultar, nadie lo. n、no, se, no, no. ent se enteraban, quizás hasta por vos, contando,、no. eh, Peña, vengo acá a contarlo, no sabía de ustedes, te van a poner un parque eólico gigante, <ríe> todo eso, este, ¿te tocó a vos un poco ser vocero y contarlo? Sí, sí, lo que pasa es que esta, esta información está saliendo ahora, eh, eh, reciente, ¿no? Eh, igual que Blue Sky b r a ñ a n también, ellos llegaron y nosotros no sabíamos. La empresa estaba、eh, circulando con un v e h í c u l o que no estaban registrados, ni siquiera tenían ningún logo, nada de, de que eran minería, estaban de la minería, ¿no?、Eh, y esto de hidrógeno también, lo enteramos hace, rato, hace poco, ¿no? No es que salió ya esta información y tampoco hay el impacto ambiental, lo que va a afectar ¿no? la flora y fauna del lugar, no, no hay nada de esto. Lo único que te,、eh, lo, te muestran lo lindo del proyecto, ¿no? Que va a haber trabajo, que vamos a salir de la pobreza, que,、eh, que vamos a ser el, el, el, un, el primer país de, de、uh -huh. que vamos a fabricar hidrógeno verde y todo esto. Que siempre、uh -huh. dicen ellos, esos d i s c u r s o l i n d o n o Sí, que en su momento era la central nuclear también, ¿no? Que,、ah, en, local, eh, también, sí, que, sí. que en la zona también este, se, se avanzaba. ¿Por qué crees que hay un discurso? Porque uno a veces escucha desde de, el discurso y dice: No, que q u e r e m o s esto, vamos a. Que yo, este, este año, sobre todo, se hablaba de, hasta de una dirección especial que se quería inventar desde el área de gobierno para este, empezar a trabajar seriamente con las comunidades y en realidad no se hace lo mínimo, que es consultar previamente. ¿Qué es lo que consideras que está pasando ahí? ¿Hay un largo trecho entre el discurso y el hecho, como se dice siempre? Sí, exactamente. Eh, nosotros, estructuralmente, como institución, el CODESI está vaciado, digamos,、eh, tanto de equipamiento técnico como de recurso humano necesario para poder atender todas esas necesidades que se nos dan en el territorio. ¿no? Eh, n o en, en ese marco, creemos que, que el Estado,、eh, ante esa esta, esa falta de, de política pública que tienen que destinar,、eh, nos quieren debilitar justamente para poder llegar con esta. Eh, con estas propuestas que supuesto, son supuestos desarrollos, pero que en realidad no queda nada. No es la primera vez que nosotros,、eh, de alguna manera, empezamos a, a dialogar estas situaciones. El, la energía eólica es una de las energías、eh, supuestamente más limpias y, y son las que、eh, en estos años ha tenido una. Una repercusión importante en la población porque、eh, creen que de esa manera se puede abastecer de energía a, unos, a algunos lugares donde no, no, no existe esta, esta energía.、Eh, la realidad es que, por ejemplo, en Cerro Alto、eh, se quiso poner un parque eólico、eh, sobre un cerro,、eh, justamente el Cerro Alto, que tiene cierta preponderancia para nosotros los mapuches espiritualmente, y en ese marco sí se pudo llevar un, una consulta con las comunidades, eran cinco parajes. Eh, entre ellos Corralitos, que está n muy cerca de、eh, Pichipicun Leufú, que es una represa, una hidroeléctrica, que en, en su momento,、eh, para instalarla, desplazaron población indígena, en este caso a la comunidad p i l q u i n e l l ó de Limay,、eh, y las la, la dejaron en, en otro sitio, tuvieron que expropiar una estancia para que esas familias se. Se, eh, puedan vivir en ese lugar y hasta el día de hoy、eh, esas familias no tienen energía eléctrica. Pasó el gasoducto por la ruta、eh, muy cerca también de estos parajes y las comunidades no tienen gas. Entonces,、eh, cuando nosotros vimos esa situación que es muy similar a la que se va a dar acá,、eh, porque toda esa energía que se va a, a producir no va para la población, va para directamente、eh, toda la. Eh, toda la infraestructura que tienen que montar para desalinizar,、eh, para hacer el hidrógeno verde <coughs>、eh, y un montón de otras cuestiones、eh, que tienen que ver con, con el tendido eléctrico, la puesta de los molinos.、Eh, y, y en esa instancia, nosotros pudimos plantear eh, eh, esa, esa situación y, a, y avanzamos en un informe de impacto cultural, porque claramente. Nos veíamos eh, afectados eh, y que se iba a modificar todo nuestro espacio digamos, para, para, para modificar el, el, el lugar. Eso tenía que ver, con, por ejemplo, con camiones que entran con hélices que miden más de 23 metros, por lo cual, los caminos que son rurales había que enancharlos、eh, y de esa manera podían girar los camiones, por ejemplo. Llevar las torres arriba al lugar、eh, y modificar el paisaje totalmente. Un, uno que se levanta puede mirar el cerro, ver sus animales, de repente tener una torre de hasta 40 metros、eh, es impactante. Pero principalmente lo que me parece que la gente tiene que tener claro es、eh, que lo, el discurso del trabajo es、eh, mentira, que el desarrollo、eh, en realidad nos van a quedar todos los pasivos. De todo lo que se va a generar, nos va a quedar acá, y、eh, que nosotros no usamos hidrógeno、eh, para, como energía en Argentina. Hay dos autos en la provincia de Río Negro, uno creo que está en Sierra y otro en Mariloche,、eh, con, con esta tecnología, pero la realidad es que nosotros no vamos a utilizar esas energías, esas se la van, la van a llevar a, a, la van a exportar, o a sea, a nosotros no nos van a quedar nada. Eh, nosotros, cuando nos dijeron、eh, allá en la zona que i b a n a instalar parques eólicos, lo que le, le preguntamos a la empresa、eh, era qué es lo que iban a hacer,、eh, qué era lo que iban a generar ellos, si iban a generar trabajo. Y ellos nos dijeron que、eh, lo único que íbamos a hacer nosotros era la providuría y, y hacer、eh, sanguchitos para、Ajá. los trabajadores y los, y los alambrados. Obviamente, ningún peñi, la m u e n paisano digamos, de i g a m o s d la zona iba a poder manejar un, un molino porque son todos chinos los que vienen por lo general y, y se instalan ahí. La, la contradicción de esto es que la cantidad en tierra que se entrega, que son 650 mil hectáreas, que por un lado los mapuches históricamente venimos、eh, reclamando nuestros espacios.、Eh, ...territoriales, Que la meseta de Sumuncura es、eh, territorio ancestral mapuche.、Eh, la palabra Sumuncura quiere decir、eh, la piedra que habla. El mapungún tiene una identidad y para nosotros también tiene todo un sentido espiritual que es sumamente valioso.、Eh, ahora la gente no lo ve como eso, lo ve como una mercancía. Eh, y, y por ejemplo, lo que estamos analizando estos últimos días es la, la contradicción del Estado. Por un lado, existe en la Constitución Nacional que se tiene que otorgar tierra apta y suficiente para el desarrollo humano de las comunidades. Y, y el caso que doy como ejemplo es en la Cuesta del Ternero, en la comunidad a k e m u e m Treu. Eh, ellos reivindican un espacio para poder desarrollarse espiritualmente.、Eh, con el Estado se lleva a un acuerdo por 10 hectáreas y acá se van a entregar 650.000 hectáreas. El Estado nunca otorgó tierras aptas y suficientes y resulta que en la mesita estaban. Entonces, claramente no hay ninguna voluntad de una reparación histórica con el pueblo mapuche y claramente hay una posición de desconocernos.、Eh, Eh, continuamente, entonces, eso es lo que nosotros venimos a, a decir: es decir, basta porque nosotros existimos. De hecho, ayer、eh, algunos legisladores eh, eh, expresaban eso. Ustedes dijeron que no había mapuche y acá están、eh, reclamando. O sea,、eh, toda esa, esa situación que se da、eh, en el marco de esta discusión, nosotros creemos que, que es necesario que esté nuestra participación porque somos los principales afectados. No nos pueden、eh, seguir obviando, no nos pueden seguir、eh, ocultando digamos, ¿no? nuestros derechos, y es por eso que nosotros estamos exigiendo、eh, que, que se contemple la consulta previa, libre e informada. No es algo que nosotros lo hacemos como, como un capricho, sino que、uh -huh. tienen que cumplir con las propias leyes que ellos escribieron. digamos. ¿no? Nosotros lo único que venimos a exigir es que se cumpla con ese derecho. ¿Y qué sentías vos cuando vos expresabas esto ayer en la, en la comisión? Este, había legisladores que te escuchaban seriamente, había otros que, este, bueno, cuando termina de hablar y así podemos votar, ¿viste? Que a veces también tenés esa sensación de que、eh, sí te escucho, pero no te escucho. Hay como una cosa ahí, este, como para. p r o t o c o l a m e n t e bueno, ya que está, no vamos a escuchar. Y en realidad se ponen ahí y no, no te escuchan, ¿viste? Porque ya tienen los votos también. Sí,、eh, hoy eso se va a probar. Eso es una realidad tanto de. de... De lo, lo, del bloque de, de juntos, como también de, del opositor, también ya hay un acuerdo en el que se va a avanzar.、Eh, los gestos en, en, la, en la gente, más en los políticos,、eh, demuestran muchas cosas. Y el día de ayer, cuando nosotros hablábamos, eh, claramente eh, eh, éramos una molestia por lo que veíamos.、Eh, pero lo que nos pudimos llevar, que, que bueno, más allá de lo que nosotros estábamos exigiendo, que es.、Eh, Requeríamos que se haga la consulta, que se, que se incorporen los derechos indígenas. El presidente de la legislatura, Palmieri,、eh, lo que él expresó es que se va a cumplir con, toda la, con todas las leyes y normativas que existen、eh, para llevar adelante este proyecto. Si bien、eh, no lo van a poner, no van a poner,、eh, sobre, no van a poner la consulta previa, libre e informada en, en un párrafo de la ley. Lo que sí me, eh, eh, nos dijeron eso. Creo que es una trampa, ¿no? También, porque el que te digan, bueno, nosotros no podemos poner un manual con todas las leyes que existen sobre ambiente, sobre lo originario, que fue lo que nos dijeron, y otras más, que tenemos que cumplir. Si tuviéramos que incorporar todo eso, tenemos que hacer un manual aparte. Eh, entonces, eh, es obvio que tampoco lo,、eh, no、lo van a dejar escrito, pero bueno, nosotros,、eh, de todas maneras, las comunidades de esta zona. Los que han decidido es accionar、eh, con, con el derecho que tienen, y, y eso es lo que se va a hacer,、eh, básicamente.、Uh -huh. a, a, a propósito, hay que contar que hoy a las 10 está la convocatoria, se están convocando en la puerta acá de legislatura, este,、eh, desde distintas organizaciones, en esto de dejar claro y expuesto lo que vienen acá compartiendo. n o Y tenemos la posibilidad acá de Julio y Nebuen que nos están cortando, contando desde el CODESI. Este, en el medio de un montón de situaciones, además, n o porque pienso que de, de la cabeza está pensando también en a n t o i n Albornoz,、eh, por estas horas, de, recién nombradas e n q u e n t r e u todo lo que está pasando en una provincia que, nuevamente, vuelvo a esto, ¿no? dicen un discurso ir por un lado, pero en realidad en lo, en lo, en lo que es la acción, con un poder judicial ahí que, que es、eh, siempre amigo de, del que t e n t i n a es otra cosa. Este, a propósito, quería preguntarte: no sé、eh, si nos puedes seguir actualizando un poquito cómo está la situación ahí Albornoz,、eh, cercano a Jacobasi. A esta hora sabíamos que hubo a u d i e n c i a todos sabíamos de la situación de, de una de las hermanas de Antoine que, estaba, que estaban pidiendo que haya una custodia femenina, porque hay custodia policial masculina, bueno, un montón de cosas que estaban solicitando, ¿no? Sí,、eh, con respecto al, al caso de a n t、eh, u a l Albornoz. El día lunes、eh, pasado iba a haber una audiencia, se suspendió、eh, justamente porque tienen nuevos、eh, abogados, digamos. La, la comunidad ha asignado nuevos abogados,、eh, quienes se tenían que hacer también de toda la documentación, pruebas y demás, para poder、eh, realizar una, una defensa、eh, buena, digamos, para, para defender a, a la s l a m u e、eh, n Se suspendió y, bueno, eso lo que hace es que, que se puedan preparar también.、Eh, En lo que tiene que ver con, con la defensa de, de María y de Natividad.、Eh, y, que, y que, bueno, hoy tenemos esta situación,、eh, entre medio de toda esta discusión, tenemos a una la mujer de más de 50 años que está encerrada en su propio territorio,、eh, con, con todo un personal eh, masculino. Eh, hay mujeres también, pero en principio. Lo que vimos es toda una exageración, como siempre se hace con, con, con, el, con la idea de tratar un, un conflicto territorial. El día del, del desalojo que se quiso hacer,、eh, no podíamos creer que habían 40 oficiales para, para dos mujeres.、Eh, era, era una cosa que uno no, no, la, no la puede creer, digamos. Pero bueno, no, no nos llama para nada digamos, la atención.、Eh, cuando pasó lo de Rafael Nahuel. Bullrich mil militarizó la ruta. Cuando pasó el en que e n t r e ó h a b í a 90 coer. O sea,、eh, no nos llama la atención que pase esta situación. Lo que sí nos parece es que la, la muene está en un estado de vulnerabilidad tremenda porque está a más de 15 kilómetros de j a c o b a c i Por lo cual,、eh, a nosotros también nos produce una incertidumbre de l saber todos los días. Llamamos todos los días a ver、eh, la, la, la organización、eh, que está en j a c o b a c i El CODES y la coordinadora llaman todos los días para saber cómo está. Por suerte tiene señal.、Uh -huh. eh, pero bueno, hace poco salió un audio donde ella dice: Yo ya no puedo más, no puedo estar así.、Eh, no puedo estar. Los, la policía me sigue al baño, voy a buscar leña y me s i g u e Voy a buscar la s chiva y me, me siguen.、Eh, tiendo mi ropa y me siguen. Entonces, una situación en la que、eh, nosotros comprendemos totalmente. Y que también nos da、eh, tristeza ¿no? saber que. Una Alamuén,、eh, como dicen compañeros, compañeras, que, que está a tu par ahí, que vos no sabés qué es lo que va a pasar, y también eso、eh, a nosotros no, nos toca muy de fondo. ¿no? Eh, pero bueno, lo que creemos también es que hay que avanzar、eh, en ese caso, eh, eh, en la investigación de ese título que, que claramente tiene. Mucha, muchos vicios porque fue entregada la, la tierra lactaria a 95 centavos. Y bueno, y un poco lo, con respecto, me echando todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, ayer recordamos、eh, que en su momento el, el, el bloque del PJ hizo un proyecto de ley para recuperar 30.000 hectáreas en la meseta,、uh -huh. que hoy se van a entregar. Entonces, hasta a, nosotros le decíamos a ellos, por ejemplo, decíamos,、eh, son, los dos son contradictorios, ¿no? La oposición、eh, y, y los que están hoy gobernando son totalmente contradictorios. Por un lado, recuperan tierra y después la entregan otra vez.、Eh, y en, este, en ese caso también la tierra se había vendido a 50 centavos en esa época. Increíble. Entonces,、eh, claramente hay un, hay un tema en la provincia que hay que empezar a abordar y creo que no es la mejor manera、eh, desconociendo a los mapuches. Creo que ayer también pudimos ser muy c l a r o En que、eh, si no hay consulta va a haber un conflicto, eso es claro. Y, y, y le expresamos la, la cuestión、eh, territorial con el pueblo mapuche, con las comunidades mapuche, de la provincia de Río Negro, es compleja en la provincia porque hay muchas situaciones y que el Estado no tiene todavía la capacidad de poder abordarlo. Digamos, lo que decíamos ayer: no puede ser que entreguen 650.000 hectáreas a australianos dif,、eh, disfrazados porque son ingleses. Y a nosotros que estamos históricamente acá, originarios, nativos, como nos dicen, no, no, no podemos acceder a, a una unidad productiva que son 625 hectáreas. Entonces, esas contradicciones y esos contrastes son los que、eh, se tienen que dar y que la sociedad también tiene que saber que nosotros no estamos planteando un país aparte, como dicen, por ejemplo, los medios hegemónicos. Sino que nosotros estamos defendiendo los territorios que no solamente van, van, vamos a vivir nosotros, nuestros hijos, sino que también los, los hijos de, de, de la sociedad que no es mapuche. Nosotros en la cordillera defendemos la fu, la fuente, las fuentes de agua dulce de Emiratos Árabes, y esa agua la beben en, en el Bolsón, en Bariloche, en Foyel, en Yorquinco, y la toman los mapuches y los que no son mapuches también. Entonces,、eh, claramente tiene que haber、eh, por parte de la sociedad eh, poder eh, analizar estas situaciones. No es que nosotros, los mapuches, somos los enemigos. Nos están、eh, planteando como enemigos, pero no somos los enemigos nosotros. Bueno, yo para aportar sí,、bueno. lo que dice n e h u é l por eso nosotros defendemos tanto los territorios, s n o Porque en los territorios se encuentra el,、eh, el agua, ¿no?、Eh, por eso se defiende. Y por eso no dejamos que, que entren estos grandes proyectos mineros, ¿no? Porque nos afecta directamente. Cualquier cosa que pase, o haya un derrame o cualquier que contamine el agua,、eh, nos afecta directamente.、Eh, m e s e t a s o m o n c u r a es el reservorio más grande de agua que tenemos en la zona, ¿no? Y alimenta a toda la población de. No solamente Balcheta, alimenta r a m o m e s í a alimenta Sierra Clorada, alimentando m e n u c o Jacobazi. Eh, Sierra Grande, que también en ese tiempo tuvo agua, pero ahora se alimenta de, de arroyos, los berros, todos los lugares de la zona, ¿no?、Eh, mm -hmm. Por eso se defiende mucho el, el meseta Sumoncura, ¿no? Que n s o l a m b i é n tenemos una parte histórica y, y nuestro lugar es muy ancestral, ¿no?、Eh, también ellos no, no respetan el qué área s protegida. s Esas leyes no las respetan, la pasan por encima. Claro, es área protegida hasta que si hay algo para explotar, dejó de ser protegido. n o á a encontramos algo, no, no hay más. Hay muchas cosas, restos paleontológicos. Hay, bueno, lo que es Chipauquil, lo que es Miseta Somoncura, se conoce por la mojarra desnuda, n o que es una especie única en el mundo que es prehistórica. n o Tenemos la rana Somoncura, tenemos muchas cosas que pueden llegar a desaparecer con esta. Con、bueno, estos megaproyectos, ¿no? Bueno, ayer hablábamos con alguien que es, este, de, hablaba de los cóndores. Y ah, los cóndores también. Que, que él entendía que esto también era una amenaza concreta a, a algo tan ancestral como la figura del cóndor andino en nuestra zona, ¿no? Pero a mí me, lo que me produce siempre es este choque cultural real, ¿viste? Porque, digo,、eh, aquellos que están ahí como、eh, haciendo uso del gobierno、eh, lo ven como una op oportunidad económica y se quedan en eso y. Es muy distante a la, a la mirada cultural. Yo el otro día lo, lo compartía incluso acá, este, pasaba por acá Odarda, y me recordaba yo en un momento en la zona del Ipetren, cuando quisieron hacer toda un, una explotación, había un lonco que le quería expresar al Superior Tribunal de Justicia que andaba por ahí que、eh, en esa jornada había un viento tremendo, el viento le estaba hablando.、Mm. Y el Superior Tribunal de Justicia lo miraban como diciendo: el viento está hablando, o sea, como que no entendían, no lograban dimensionar cuando la naturaleza te habla, ¿viste? Como que. Ellos entienden, a veces parece que solo se entiende d no, mira, acá, este, si hay un negocio, no importa lo que la naturaleza, me diga. Primero, prioricemos el negocio, parece que fuera siempre. Y hay un choque cultural muy fuerte en eso, porque me parece que no, no parecería, o siento yo que a veces es tan difícil el acuerdo de entender, porque son cosmovisiones muy diferentes. Y, y debería este, ampliarse la mirada y en realidad se achica la mirada. Fíjate que ni, ni siquiera se busca una consulta. Te dicen, sí, la vamos a hacer, quédese tranquilo, que lo vamos a hacer. Pero vos te quedas diciendo, o por qué no lo ponen ahí en la letra? Si la van a hacer.、Mm, r、claro. ¿No? sí. Es como que te va ocurriendo eso. Bueno,、eh, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, la sociedad tiene que tomar conciencia con lo que nos ha pasado con, este, con esta pandemia, ¿no? Si no tomamos conciencia y, y pensamos como ser humano, estamos perdidos, ¿no? Porque esto también、eh, a nosotros,、eh, nosotros como pueblo originario mapuche-tehuelche, nosotros también nos estamos viendo esa parte, ¿no?、Eh, tuvimos baja también de gente、oh. mayor, ¿no?、Okay. Entonces la sociedad no lo ve, ¿no?、Eh, y lo, los grandes gobiernos piensan en, en p l a t a n o、eh, hablando así, que, que, que vamos a salir de la pobreza. Y nosotros no lo vemos, porque nosotros siempre fuimos. Eh, no necesitamos mucho material, ¿no? Nosotros Pero... necesitamos la tierra y desarrollarnos y, y trabajar y tener nuestra huerta, tener nuestros animales. Con eso no alcanza, h í n、no、s sobra, ¿no?、Eh, y la, por ahí la impotencia que te agarra、eh, al escuchar、eh, sentado en la mesa grande, de que no te escuchan, ¿no? Pero cuando ellos necesitan el voto para ser un gobernador, para ser un legislador, para hacer cosas, ellos van y te escuchan y, y te, te ofrecen todo, ¿no? Como que te dan toda la amistad, así, sí, te vamos a escuchar. Pero en el momento de la mesa grande no te escuchan. Y esa es la impotencia más grande que te agarra, ¿no? porque cuando viene el momento de las elecciones, ellos están ahí en todas las zonas rurales, ofreciendo su, su disposición, pero cuando están en el gobierno ya instalados, ellos no escuchan a nadie. Ellos son los que deciden sobre nosotros, ¿no?、Eh, y la otra también, la otra cosa, que nosotros como、eh, somos mapuches tenemos que votar, porque estamos obligados a votar,、sí. ir a la urna.、Sí. Y te hubiera una obligación. Si vos no, vos no vas a votar, s u f r i r los trámites, porque pasan. Uh -huh. Y nosotros hay a veces que lo queremos negar a no votarlo, ¿no?、Claro. Para que, que ocurran estas cosas, que cuando nosotros vamos,、eh, planteamos nuestra visión, ¿no? Y no ser escuchado, esa es la impotencia que te agarra. Bueno, se uno se trata de controlar, ¿no?、Huh. Igual que ahora en la radio, trata de controlarse y decir las cosas llenamente para que la sociedad entienda, ¿no? Porque hay mucha bronca e impotencia, ¿no?、Uh -huh. eh, entonces también uno se controla para que la sociedad también pueda escuchar y, y, y, y, y entender lo que uno habla, ¿no? Que no es un capricho del pueblo mapuche, no es un capricho de, del indio, como dicen, ¿no? Que nosotros、uh -huh. vamos a defender la tierra porque nos tocan los recursos.、Uh -huh. Para nosotros lo más fundamental es el agua, por eso vivimos. El día que le toquen el agua, y nosotros dejamos de existir. Y ahí va a ser un problema muy grande, ¿no?、Uh -huh. Se echó que. c u La t u r l la verdad que es muy fuerte, ¿eh? este, y la verdad que uno lo, lo trata todo el día. De, y además, tienen que esto: ¿no? recién Neubén lo expresaba en sus ideas, decía: Nosotros no somos un pueblo, viste, que enseguida ya se cataloga no,、oh, ese pueblo. Incluso en un momento se quiso fomentar como que eran los rebeldes que estaban queriendo quedarse con toda la Patagonia. Bueno,、sí. todo lo que ustedes ven. Y que si bien, viste, que te q u e d a s un poco de gracia, pero si la, después cuando escuchas a alguien que lo tiene como instalado,、eh, oh, ahora los mapuches no quieren tampoco el hidrógeno, no les queda una bien, estos、claro. mapuches.、No. Y le preguntas de boca apellidosos. Pongo、sí. mi cascarriqueo. Ah, pero vos s o s viste, que a veces te haces de esas cosas así como este, Te van dividiendo y en realidad,、no. en e si t e Yo, s no recuerdo mal, en. Capaz que este censo lo marque nuevamente,、eh, que está en desarrollo. Creo que el 80% de la población de Río Negro, este, ya el mestizaje es concreto, real. De, de, de,、sí. O sea, son, el 80% s o n mapuche.、Sí. ¿no? Bueno, incluso mi apellido es Martínez.、Eh, cualquiera que escuche no lo va a asociar que decir.、Eh, ¡Este Martínez q u e mapuche! Que, pero <risa> si viene el r a g o、eh, soy nativo. <risa> y, bueno, mi cupal, mi tubul, e mapuche, ¿no? Lo, lo descubro y, y por eso estoy hoy defendiendo la causa. Y siempre bueno, estuvimos trabajando. Hoy me toca estar al, al frente con Ewen y con varios consejeros de la zona.、Eh, para mí、uh -huh. es un honor no estar acá. Y vamos a hacer lo, lo posible para poder seguir defendiendo nuestra posición. n o、uh -huh. Por ustedes, por los que estuvieron y, y, y, y por los lo que, que está, van ahí. Y los que están en el territorio no resistiendo. Por e s o lo hacemos nosotros. Para los que resisten. Bueno, yo a mí me toca hoy estar acá.、Eh, hace tres meses estaba en mi territorio trabajando como animales. Eh, luchando eh, con todo el. Lo, ¿Cómo se llama? Con toda la.、Eh, por ahí la sequía, la, que no llueve, todas esas cosas, yo lo vivo, lo viví,、eh, lo sigo viviendo, ¿no? Mi familia lo sigue viviendo, no es que yo no t e n g o territorio, tengo territorio.、Uh -huh. Por eso entiendo que, que estar en la causa es muy importante, ¿no? Y hay jóvenes que por ahí no se suman por el temor a esto, ¿no? Pero. Pero hay pero, otros que se están sumando, ¿viste? Sí, sí bueno, la idea, la idea es esa, ¿no? Sumarse, como yo le digo, le digo a lo. por ahí,、eh, hay, hay gente joven que están cambiando la mirada, ¿no? Porque no es solamente estar en tu territorio y renegar, n o sino que también tratar de sacar、uh -huh. esto y, y llegar a los medios y que se entere todo el pueblo y el, y el mundo, si es posible, n o de lo que estamos viviendo.、Uh -huh. eh, ya hay otra mirada, n ¿no? otra o visión. n o Por suerte.、Eh, y incluso también venimos, yo vengo de un pueblo, Balcheta, que, no, que fue un campo, el primer campo de concentración. n o Del pueblo mapuche tehuelche. Claro, que, que, que los、también. traían de ahí los traían al Fuerte del Carmen, acá en Patagones. Y,、eh. y fue oculto, ¿no? Y ahora se, en el pueblo se está tomando esa iniciativa de volver a descubrir la historia y, y también que b a l c h e t a está mal escrito, ¿no? Para el pueblo originario no es Balcheta. ¿Cómo、eh, y eso también n、no, sería, Julio? No, eso también nosotros estamos tratando de buscar, ¿no? Mirá. Porque u n o t i e n e que tener una, forma, claro, que de una forma certera, ¿no? Porque tampoco、sí. bueno, uno va a salir y decir cualquier barbaridad para que después van a decir, no, esto están diciendo cualquier cosa, ¿no? Uno va en búsqueda de eso, ¿no?、Claro. De... Bueno, ¿no es? lo que está pasando en estas horas. 98 años después con de la masacre de Napalpí, n o poniendo un poco de claridad sobre tanta cosa oculta, tanta cosa instalada, n o esto que estamos viviendo en estas horas también allá en Resistencia Chaco. Bueno, Nehuén buen Julio, este, sé que además ahora siguen, ya se juntan, se coordinan y van ahí a las puertas de legislatura a las 10 de la convocatoria. n o Sí, sí, sí, vamos, vamos a presentarnos ahí y también vamos a ingresar、eh, nuevamente otro escrito para requerir la consulta previa, libre e informada. Eh, para que se contemple eso y bueno,、eh, dejar el antecedente que nosotros ayer pudimos exponer en frente de los legisladores, que hoy administrativamente volvemos a plantear lo mismo y que, y que creemos que si se da ese proceso、eh, el, el, se garantizaría la participación y, la, y mucho mejor la información, porque hasta ahora、eh, esto se ha trabajado de forma muy hermética, en silencio. Se ha, la dirección de tierra ha ido a, a recorrer campos en tiempos de pandemia, relevaron todo ese sector que se va a otorgar, y que eso tampoco fue informado a, al CODESI, y que por decreto tienen、eh, la obligación de, de avisar.、Yeah. Cuando se trata de población indígena, la dirección de tierra tiene que avisar al, al CODESI. Eh, y en este caso es una de las falencias que vimos, ¿no? y todo también tiene una intencionalidad.、Digamos. Es claro que ellos durante estos dos años avanzaron y nosotros nos estamos enterando de esto hace el, el fondo del proyecto, digamos, el total del proyecto hace menos de una semana. Entonces,、Increíble. siempre、eh, juegan con esa desventaja que en realidad a nosotros lo que nos hace, nos perjudica. Eh, es justamente no poder accionar eh, eh, en tiempo y forma, digamos. Si bien lo estamos haciendo ahora y creemos que también、eh, se va a poder、eh, avanzar en cuanto al planteo que hacen las comunidades,、eh, ya no por la vía política, sino por, de hecho por el, el derecho que tenemos, y claramente、eh, van, van a haber acciones judiciales por parte de las comunidades y de la organización para. Para que se contemple esto.、Eh, estamos en una situación en la que se están vulnerando de derechos y nosotros tenemos la, la obligación de que esos derechos se cumplan. Así que, bueno, ese es nuestro posicionamiento y que, bueno, que hoy también vamos a hacernos parte de, de la concentración en, en la legislatura. Gracias por venir, gracias por ser tan claros y, bueno, ahí estaremos atentos como venimos haciendo ya desde, desde que nació la propia radio, hace 30 años acompañando y tratando de abrir mirada. d e e n t e n d e r la cosmovisión del lugar donde estamos, que es, es, eso es lo importante. Gracias, n e u e n Gracias, Julio. Gracias.